Una. Una ¿Tú crees que si, gente, ¿tú, tú? Esta que se tú me no tú no puedes Que no. yo trabajo, a todas las llamado de ya baby rapidito